Aquí comienza Palabra y Cordillera Buenos días a toda la audiencia de Palabra y Cordillera, hoy 9 de octubre. Yo quiero enviar un saludo a todas las personas que habitan la región de los sectores de Primavera y La Pradera, quienes desde hace más de 10 días se encuentran sin carretera, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen para para reestablecer las comunicaciones, pues no ha sido posible. Entonces, este saludo es para ellos. Bien, la, las dificultades que presentan las vías terciarias en Colombia cuando nos enfrentamos a inviernos prolongados, a lluvias prolongadas, eh, bueno, por esa razón posiblemente también no ha alcanzado a llegar John Alberto, debe estar en el, en el trancón de la carrera 26-26. Y Jorge... Yo creo que, sí. que se encontró con un trancón. Sí. Y Jorge si sí, nos va a acompañar a la distancia porque no se encuentra en el municipio. Mario Vargas Llosa nació en Perú en 1936, pero es también español desde 1993. Es miembro de la Real Academia Española, Premio Cervantes, Premio Príncipe de Asturias y desde hoy... Premio Nobel. Hace unos instantes ante las cámaras de Televisión Española y después de años queriéndose olvidar de la posibilidad del galardón más jugoso del ámbito literario, se reconocía contento. Bueno, mire, es un premio que es un reconocimiento para el conjunto de una obra, es un premio que promueve mucho una obra literaria, eh, halaga mucho la vanidad de un escritor y es también eh, un gran estímulo ¿no? para, para el trabajo literario. Creo que además, de alguna manera, pues el premio premia también la lengua en que uno escribe, ¿no es verdad? La lengua española, una lengua tan rica, múltiple, tan diversa. Pues el audio ten, tenía que ver con el tema, para nosotros, más sonado, de, de mayor repercusión eh, en conversaciones informales y formales en, en todo este sector del mundo, que es... La, el que se le otorgó el premio Nobel de Literatura 2010 a un peruano, a un latinoamericano después de mucho tiempo. Estamos hablando del señor Mario Vargas Llosa y alrededor de este hecho, pues, podemos tener la posibilidad de, de irnos por algunos vericuetos distintos o, o alternos a este tema. Una noticia que generó mucho impacto en los medios de comunicación colombianos. Yo desde el miércoles en la noche estoy viendo a, a RCN y, y Caracol, o desde el jueves en la noche, si mal lo recuerdo. Veo a RCN y Caracol pasar entrevistas viejas, eh, intentar nuevas entrevistas con el Nobel y hacer mucho énfasis en la muy mala relación que tiene Mario Vargas Llosa con el gobierno venezolano. Sin embargo, pues eso no le quitan ningún mérito a, al Nobel. Eh, yo creo que, aunque no es de mis escritores dilectos, Mario Vargas Llosa sí tiene una obra bastante extensa, quizá de buena calidad. Entonces, yo creo que el principal reconocimiento es por lo que pudo escribir y no por lo que ha podido decir en contra de, de Hugo Chávez. Bueno, esa es una de las posibilidades de conversar. ¿Por qué le dieron a, al señor Vargas Llosa este premio? ¿Qué qué ingredientes hay tiene la academia sueca para para en este caso otorgarle ese galardón a al señor Mario Vargas? Esta semana es de, de Nobel. Es a propósito de del programa de la semana anterior usted nos nos recordaba de, ayer en el consejo editorial que hace un año estábamos haciendo fuerza estábamos haciendo de una manera figurada no personal colombia tenía eh, para el premio nobel de paz una candidata que fue nuestra invitada el tema de la semana eh, el programa anterior pi córdoba estaba a punto decían las los colombianos los medios y al final fue el presidente de Estados Unidos el que se quedó con el galardón. Bueno, y esta semana desde Oslo y desde Estocolmo nos han estado comunicando cuáles son en cada una de las áreas los los galardonados para este año. Anoche, precisamente, ya la noticia era el nuevo premio Nobel de Paz. Pero vamos a hablar desde Mario Vargas. Bueno, pues, Siguiendo con la cuestión esta de Vargas Llosa, hay quienes dicen que la Academia Sueca siempre ha tenido en cuenta los contenidos políticos por encima de los contenidos literarios, además que el premio pues no se entrega con plena objetividad, se mira mucho las, las condiciones eh, como geopolíticas del, del mundo... Eh, también las condiciones geográficas porque generalmente se va como distribuyendo el premio por todo el, el globo pero ese también me parece un argumento bastante injusto pues en la medida en que le puede quitar mérito a una persona como Vargas Llosa o a otros escritores que en años anteriores lo han ganado eh, circunscribiendo el asunto a, a una situación meramente política o meramente geográfica por encima de los valores estéticos que haya podido utilizar el, el escritor en su obra. En principio se dice, la academia dice que se selecciona la obra literaria, la novela, el cuento, el ensayo, la obra literaria más importante del año, y quien la haya escrito merece eh, el premio, pero muy pocos le creen a esa versión oficial porque por lo menos se podría decir que miran es trayectorias eh, personas que durante mucho tiempo hayan eh, se hayan reconocido por el ejercicio literario pero eh, bastante bastante opinión está centrada en esa idea de que pesa lo literario un, un, muchísimo menos que otros ingredientes como el político como el tratar de también quedar bien en, de acuerdo a lo que esté pasando en, en el mundo, no sólo la ubicación geográfica y política, sino eh, el momento. Entonces, el año pasado, a propósito de Obama y su premio Nobel de Paz, eh, acabábamos, teníamos ocho meses de tener un presidente afro descendiente en en la potencia más grande del mundo y bueno, todavía estaban apenas dándose la, las primeras bases de este de este gobierno. Todo la las guerras o las incursiones bélicas de Estados Unidos en Medio Oriente y, y el Premio Nobel de Paz vino como apaciguar, como darle orden a esa situación mundial. Ahora con con este de la literatura, pues también hacen algunas apuestas sobre qué es lo que posiblemente pudo haber significado la, la Academia Sueca con el premio o sea, ¿Usted lo que está sugiriendo Javier David es que nuevamente se hace como una apuesta sobre Latinoamérica, entonces se, se posan los ojos sobre este pequeñísimo sector del mundo, se centran las atenciones en en lo que pueda pasar eh, políticamente, eh, es decir, como que se vuelcan, se vuelcan todas las miradas hacia hacia este sector esperando que sucedan cosas eh, pues acordes con lo que con lo que busca mm, o con lo que es el sentir político de la academia sueca. Tiene mucho especulativo lo que podamos decir hoy, solo que para hacer la otra conversación, la otra en la radio comunitaria, pues tendríamos que hacer el esfuerzo de mirar qué hay alrededor, ni siquiera detrás, alrededor de, de este premio. A mí en general lo que me parece es que, que los premios Nobel de Paz como los premios mm, grandes en el mundo que están antecedidos por un por un afán, por una pretensión filantrópica de de solidaridad, de amor al, a la raza humana y todo eso, eh, están dados, están hechos per se, por origen, para quedar bien y también como para mantener esta discusión aseguro que todos estos premios filantrópicos parten de, de grandes culpas de en, en general eh, todas esas personas que dedican ...desfortunas para... ...para premiar... ...para galardonear... ...para reconocer esfuerzos de otros... ...parten de... ...de alguna situación... ...que no los dejó tranquilos... ...y entonces... Eh, ...después de esa... ...de esa acumulación de riqueza... ...se distribuye... ...en... en ...obras... ...nobles... ...pues el premio Nobel en general cada año intenta quedar bien en, en algún es, eh, espectro del de orden mundial y pues ahí vendría la parte de la especulación no sé realmente cuáles sean esas otras situaciones que hicieron que se le diera a Perú y a Mario Vargas Llosa el premio de literatura pero nos vamos a arriesgar con algunas pues la teoría de del contentillo por llamarla de alguna manera es posible que tenga validez y que el premio pues haya sido entregado en la medida en que la academia sueca y en general el mundo consideren que se ha victimizado mucho a, por ejemplo al pueblo peruano o al, al mismo pueblo latinoamericano pero también me parece que la aplicación general de esa teoría le quita le quita mucho mérito a, a lo que haya podido ser o hacer Vargas Llosa como, como escritor confesando nuevamente que no es uno de mis escritores preferidos pero sí me parece peligroso porque tampoco no se le puede desconocer que el tipo ha acuñado gran experiencia y que es posible que se haya asignado destinos a jóvenes escritores y no se puede desconocer tampoco la, la gran obra que tiene podríamos empezar en, en honor al reconocimiento al escritor con con esa con la tesis de eh, el mérito unos dicen que precisamente la academia lo que hace es saldar una deuda antiquísima con este escritor que desde hace más de una década Desde el boom de la literatura eh, latinoamericana está dando muestras reales de, de producción intelectual en las letras para ser reconocido con este, eh, el máximo de todos los reconocimientos. Entonces, esperando que no se vuelva más viejo, eh, darle por fin el reconocimiento que meritoriamente se tenía ganado hace mucho tiempo pues también la cosa es que quizá ahora sí ya hizo mérito porque eh, todos sus compañeros o todos sus compañeros del BUNO, todos sus compañeros de, de, de nominación al premio Nobel ya lo han ganado, entonces esta vez como por descarte, ¿quiénes lo han ganado? por ejemplo de ellos, no, por ejemplo García márquez Martínez, sí. Octavio Paz bueno, para citar a otros que, que en este momento no, no, no puedo recordar pero se sí han sido muchos ¿Gabriera Mistral fue de Elbon? No, no Neruda creo que ganó, tampoco sí, fue de Elbon, Neruda. pero él ganó. lo ganó, entonces ahora como por descarte, pues ya le, le tocaba el turno a él, aunque pues por mérito se supone, ¿no? Sí, se supone que era por mérito, sí. pero muchos creerían que nunca le iba a, a tocar la, la posibilidad de ganar el premio, ahora está con una sonrisa de, de oreja a oreja. ¿Qué tal si vamos a nuestra primera pausa musical, Javier David? Bien.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 y tu pasado volverías a mi lado se va la tarde y me deja la queja que mañana será vieja de una balada en otoño Detrás de los cristales llueve y llueve sobre los chopos medio de sojabo Bien queridos oyentes, esto es Palabra y Cordillera un programa de opinión que se emite a través de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo para las personas que no nos pueden oír en, directamente por el transistor lo pueden hacer a través de la página www.sanvicentechucuri.com o a través del blog Palabra y Cordillera wordpress.com Estamos conversando del premio Nobel de Literatura, este que vuelve a Latinoamérica, y habíamos quedado en comenzar esta, este análisis de las posibles razones reales que tuvo la Academia Sueca para darle el premio a Mario Vargas Llosa, precisamente las que a, tienen a que ver... A propósito de, del con el premio, Javier... Entonces pues está claro que se le otorga a, a un libro, ¿no? ¿Cuál sí, es, es una ¿cuál es, usted, ¿Cuál es la obra a la que no, se le...? Creo que fue la última que, que escribió, pero en las entrevistas que he visto por el, por el premio, me he enterado que los críticos o los seguidores de este autor ubican en conversaciones en la catedral la mayor importancia de su obra literaria la, la colocan como una obra mundial pero estoy seguro que no fue por esa que le dieron el premio Nobel pues el último libro que escribió fue algo relacionado con Flora Tristán y Paul Gauguin, el pintor bueno entonces los méritos partiendo de la idea de, de todas sus capacidades y los aportes que Mario Vargas Llosa le ha hecho a las letras eh, en el mundo. Usted nos iba a compartir también una reflexión sobre personas que con igual o mayor méritos, por ejemplo, no se han quedado con el premio. Pues para hablar de lo primero, de los posibles méritos que tenga Vargas Llosa, pues hay que empezar por mencionar una vida dedicada a la literatura. Vargas Llosa está escribiendo libros desde muy joven, cuando escribió los cachorros y los jefes, era apenas un, un muchacho de 20 algo de años, y desde ese entonces empezó a escribir, decidió, como él mismo lo ha manifestado, jugársela toda por la literatura, y hoy a los setenta y tantos años sigue escribiendo, y hoy pues le ha llegado el ese reconocimiento a toda su trayectoria. Además de eso, pues ahí, eh, a mi juicio, unos libros, que cumplen con, con digamos con los parámetros para el reconocimiento para nombrar solo algunos de ellos la, la fiesta del chivo por ejemplo que es un libro biográfico sobre Rafael Leonidas Trujillo Molina dictador de República Dominicana La ciudad y los perros es otro buen libro que escribió Mario Vargas Llosa La tía Julia y el escribidor y en general otros buenos libros que ha escrito y que lo pueden situar como un escritor que ha cumplido, digamos, con, con algunas expectativas y ha situado su obra a nivel universal. También el premio Nobel, como usted lo mencionaba, pues ha tenido grandes desaciertos. Por ejemplo, yo creo que a la Academia Sueca nadie le puede perdonar que Borges nunca haya ganado el premio Nobel. Eh, ayer, hablando con jon Alberto, aseguraba que Julio Cortázar tampoco ganó el premio Nobel entonces para nombrar solo esos dos desaciertos se trata de escritores que hicieron todos los méritos para ganar el premio Nobel y que quizá por condiciones políticas en el caso de Borges que es lo que no se le pudo, pudo nunca perdonar no lo, no lo ganaron nunca y también ha tenido desaciertos con personas a las que se les ha entregado el Nobel como el caso de Winston Churchill ¿no? de los latinoamericanos que quedan vivos eh, están en lista de espera y de pronto si, si la cosa es por distribución geográfica entonces para que vuelvan a Latinoamérica los los premios va va a haber muchas posibilidades de que ellos ellos no estén vivos que es, si fuera realmente eh, por mérito pues no no no sería nada extraño que el próximo año lo ganara Ernesto Sabato sí, por ejemplo que es ya un tipo que ha cumplido definitivamente una extensa obra, también, y de muy buena calidad. Eh, Quizás este el colombiano Mutis, sí. no, no recuerdo, Álvaro Mutis. Álvaro creo. Mutis. Y el mexicano Carlos Fuentes, son los que listan ahí. Esos son como como los principales. Si, si ha de volver a, Latino, a Latinoamérica, volverá por por uno de ellos. Eh, espero que no no coja mucha fuerza, por ejemplo, esta onda de literatura eh, ciudadana que grafica los problemas de, por ejemplo... El... Ah, no, usted piensa que, usted teme un poco que Efraín Medina se vaya a ganar, vaya a ganar sí, el Nobel. por ejemplo. Pues yo creo que ahí sí la condición política debe estar muy jodida como para que él se lo, se lo pueda ganar. Para, para seguir hablando un poco de, de Vargas Llosa y de... ...de su obra y de su vida... Eh, ...y haciendo énfasis en, en, en lo que los medios de comunicación colombianos... ...han, han, han hecho en el transcurso de la semana... ...declarando en esa profunda enemistad que existe con Hugo Chávez... Eh, ...con los gobiernos dictatoriales... ...pues hay que recordarle a la gente que Vargas Llosa también fue joven... ...y que también hizo parte de, de esos movimientos... Diga, por llamarlo de alguna manera de izquierda sí. y que después se, se arrepintió se arrepintió y empezó a despotricar de todo lo que lo que en algún momento defendió cosa que no resulta para nada reprochable a la hora de sopesar la calidad de, de, de su obra pero lo curioso si es que se haga ahora tanto énfasis en eso sin recordar que Vargas Llosa también iba a veranear a Cuba Está incursionado en, en una segunda tesis, después de la del mérito. Eh, es la tesis política, las la obra política que hay alrededor del escritor. Eh, parte de esa es, indudablemente, su ejercicio como activista político, que en un principio fue, sigamos utilizando la, la definición, fue de izquierda, después eh, se le se le acusa de un cambio radical, un cambio radical, eh, que es casual la expresión, y, eh, y tuvo ese impulso político, le alcanzó para, para pretender ser presidente de su nación, eh, perdió las elecciones con el con el monstruo electoral ¿sí? con esa gran revelación electoral que en su momento fue Alberto Fujimori y esa propuesta de Vargas Llosa que era un poco más eh, de razones y de, de una política un poco más estructurada fue avasallada en las urnas por el boom de, de la política política de, de fuerza y de seguridad que mostraba eh, fujimori pero él tal vez tratando de, de enviarle mensaje a, a sus biógrafos o a, en general la, la gente él ha explicado últimamente que que no eh, no está conforme con que lo ubiquen en, en el ala derecha de la política que su pensamiento es liberal, y que ahí se, se siente más cómodo. Entonces, que es una persona que ha descubierto en el modelo liberal todas las bondades suficientes para militar y defender esa causa. Y que su pugna actual con Chávez, con Raúl Castro, con Evo Morales, no tiene nada que ver con ser de derecha, sino ser demócrata, y que siente que en esos tres países, por ejemplo, hay regímenes, regímenes totalitarios eh, antidemocráticos, y que es grave para Latinoamérica eso. Pues la, la cuestión ahí es que no, no es que Evo, ni que Hugo Chávez, o que Rafael Correa, no se merezcan las críticas, porque yo estoy convencido de que se las merecen, pero ese liberal como se hace llamar pargallosa no encuentra falencias democráticas en otros regímenes, como en el de, para citar algún caso, en el de su mismo país, en el, en el de Alan García, o, o en el gobierno de Colombia, o no cuestiona la actitud autoritaria de, de los norteamericanos, como también es la obligación del escritor. De alguna manera llevar ese peso ese peso de la humanidad a cuestas es una obligación, además de un tipo con tanto reconocimiento y con tanto recorrido en las letras de un gran humanista como debe ser el, el ganador del premio Nobel entonces eso, esos comentarios de Vargas Llosa pierden objetividad eh, a, si usted sopesa todos los comentarios que él hace y hacia dónde van dirigidos siempre pero ya ya vamos a tener oportunidad de escucharlos no sé si si vaya a hablar de las otras eh, democracias o de las otras dictaduras, pero si sí va a hablar de, de la política. Me parece que uno de los mensajes que dejó en sus entrevistas recién eh, confirmado el hecho de, de esta semana es que quiere hablar de política, quiere hablar. Quiere tiene aprovechar accesar. el boom ¿no? porque va a estar de moda algún tiempo ahora vienen las reediciones eh, los sobrecostos en los libros las entrevistas frecuentes las conferencias bueno en general yo pienso que va a tener un cuartico de hora amplio para que hable de política claro porque estos premios le dan toda la posibilidad toda, toda la voz a, a las personas que, que se lo ganan y el sin lugar a dudas va, va a ser uso de ese de ese cuarto de hora que tiene en este momento. Mis amigos son unos atorrantes.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 los mido con vanas razas y los tengo muy escogidos hoy lo mejor de cada casa.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 Bueno, John Alberto nos llama, nos está escuchando eh, vía Internet y, y nos explica que sí, sí el problema de la 26 es lo que no lo dejó llegar y quiere... O sea, el trancón. El trancón. Y quiere participar eh, con dos ideas. Vamos a ver si lo parafraseamos ajustadamente. La primera tiene que ver con las intervenciones que el Nobel de Literatura a, hace sobre sólo los regímenes de izquierda. o, o. Él nos recuerda que habló, habló polémicamente de Álvaro Uribe cuando pretendió ser por segunda vez presidente, cuando estaba impulsando todo lo de la reelección, que en su momento dijo que le parecía muy importante lo que había hecho en su primer periodo el presidente que eh, excelente gobernante eh, aplausos todo todo todo pero que era riesgoso eh, intentar instituirse como una yo yo enti... yo me acuerdo de esos comentarios y me parece que lo que intentó decir eh, tratando de interpretar a Vargas Llosa eh, en su en su preocupación por las dictaduras es que si Colombia reelegía por segunda vez a Álvaro Uribe, Dava Vargasloso hizo el, el mismo comentario que hizo posteriormente Barack Obama. Es decir, que le preocupaba que la inestabilidad política de América Latina. Pero qué tan sincera puede ser esa declaración de Barack Obama comparada con lo que hizo Vargasloso. Es decir, es, a, me parece sumamente falso o falsa, ese tipo de declaraciones viniendo de personas pues eh, directamente interesadas en en ese en el mantenimiento de ese tipo de regímenes además reconocieron un, po, un montón de, de virtudes y de bondades en un gobierno lo cual hace que ese comentario de pero la segunda vez ya no sea un comentario hipócrita o de doble moral bien el segundo aporte tiene que ver con el cuarto de hora este señor está en el cuarto de hora hace mucho tiempo por méritos propios sea discutido o no eh, él es un personaje que, que lo invitan a conferencias que, eh, que su opinión es tenida en cuenta desde hace tiempo él cree es que tras el premio Nobel de Literatura se va a acentuar ese cuarto de hora va a coger mucho más énfasis Y va a ser, tal vez, más escuchado. Yo estaría de acuerdo en eso. Creo que Vargas López hace parte de todas las comisiones de, de la verdad de todos los países de América Latina. Eh, es invitado a cuanta feria del libro hay en América y en el mundo. Pero también creo que, que ahora con lo del Nobel, esa popularidad se va a incrementar. Y entonces ahora va a ser ciudadano del mundo, como lo es hace mucho tiempo. Acabo de estar en Cartagena. La, el último de sus encuentros literarios en colombia fue en la ciudad heroica y, y pues varias entrevistas marisa de rueda parece que fue la de la chiva la de la noticia la de la entrevista principal yo pienso que después de haber conversado un poco sobre vargas llosa y sobre los premios Nobel pues nobel perdón sobre los premios nobel eh, ahora sí es justa la noticia de la semana Y ahora, la noticia de la semana. Bueno, después de esa entrada que nos hace Judith a la noticia de la semana, eh, empiezo. Voy a hablar de, de carbón, de la minería del carbón. Hay varias noticias que, que pueden a, no, me permiten hacer algunos enlaces. Hoy posiblemente empiezan a sacar a los mineros que es, quedaron enterrados en Chile, pero esta misma semana en Colombia, en Norte de Santander, explotó... ...una mina... ...de carbón... ...estaban también a 800 metros... Eh, ...un grupo de... ocho mineros... ...en el municipio de Sardinata... Eh, ...en la vereda... ...de... ...San Roque... ...y la acumulación de gases al parecer... ...provocó... ...esa explosión... ...mortal... ...terminó con la vida de 6 de los 8... ...los otros dos... ...quedaron heridos... Es una noticia trágica porque paralelamente a toda esta actividad legislativa que se está haciendo a favor de la tierra y del agro en Colombia, hay una realidad de peso que es la política de economía extractiva que tiene el país en la que ya está metido y nos vamos a, a tener que acostumbrar a noticias públicas como estas, a incidentes y accidentes, no sólo medioambientales, sino que dejan costos de vida por por esa decisión que tiene el país de sacar los recursos naturales no renovables. En junio, acuérdese usted Giovanni, que eh, en el municipio de Amagá, otra mina en Antioquia dejó 73 muertos y conecto todo este periplo de la minería del carbón con San Vicente Chucurí esta semana empezaron las exploraciones de una empresa muy importante que está haciendo los primeros estudios en la vereda Taguales eh, acordémosle a la audiencia esta zona del país, el Carmen de Chupurí y San Vicente tienen eh, mapas de, de mineros muy grandes y, y ya está totalmente concesionado ese ese gran espacio y pues San Vicente de Chupurí ya está en la etapa de exploración carbonífera y en menos de dos años vamos a ver grandes bolquetas llenas de carbón y todas sus consecuencias. Mi noticia de la semana tiene que ver con la parapolítica y tiene que ver con alguien muy recordado en el panorama nacional, ¿Cuál es el caso de el, sen el senador Mario Uribe, primo de nuestro querido expresidente de la República. Esta semana las cosas parece que no va muy bien para Para don Mario, teniendo en cuenta que han aparecido nuevas pruebas que lo incriminan de sus vínculos con Mancuso y con otros jefes paramilitares, pruebas que cobran bastante consistencia en la medida en que son verificadas o constatadas por altos funcionarios del Estado. El cónsul en España reconoció que por recomendación de don Mario Uribe recibió en en España, a un hermano de don Mario en compañía del paramilitar o del paramilitar detenido, conocido como el Tuzo. Eh, y entonces esas pruebas yo creo que día tras día hunden más al primo del presidente. Bien, queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy y hasta el próximo sábado.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 A golpes de sol y de agua, tu nombre me lleva en un pliegue de tu talle y el vi es de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero Aunque estás lejos yo te siento a flor de piel porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino a aquel. Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Un hombre me lleva En un pliegue de tu talle Y en el bies de tu enagua Porque te quiero a ti Porque te quiero Mi voz se rompe como el cielo al clarear Porque te quiero a ti Porque te quiero dejo esos montes y me vengo a amar.